Bueno, Julio, eh, ¿qué balance se puede hacer de esta, de esta derrota frente a Kimza? Kimsa fue justo vencedor, jugó mejor que nosotros eh, del segundo cuarto en adelante y eh, nos superó en eh, varias facetas del juego. Eh, poniéndose claramente eh, buscate, buscate y buscate no, y no encontraste respuesta, independientemente de, de la diferencia que hay en el resultado en el partido de hoy eh, ¿por ahí a calidad mano a mano técnica individual es eh, más o menos similar o no? Y, y me pareció una como que Kimsa tenía como más hambre para ganar el partido Quizá fue mejor que nosotros hoy eh, eh Buscamos y buscamos, pero no encontramos la manera de eh, frenar su juego, de imponer el nuestro. Eh, y por eso es el, el mejor equipo de la liga en este momento. Eh, yo creo que nosotros también tenemos buenos jugadores, pero ellos juegan mejor hoy que nosotros. Y por eso están en el lugar que están. Julio, ¿qué cosas te, te sorprendió si te sorprendió algo de Quinza y qué cosas hizo mejor de lo que esperaba y peor tu equipo? No, sorprender no porque jugó como Juan Ellos. Con una defensa agresiva, a tratar de provocar pérdidas, con mucho contacto a los jugadores sin balón, y a tratar de provocar pérdidas y correr el contraataque. Bueno, con eso fue con lo que, que abrió el juego. Nos llevó a 13 pérdidas en el primer tiempo, que es muchísimo. Hicieron 17 puntos de contraataque en el primer tiempo, que es muchísimo. Y a partir de ahí ya juegan el partido más cómodo, con margen de error. Y nosotros sin nada, viniendo de atrás, este, eh, por momentos frustrados. ¿no? Eh, bueno, dos derrotas el, el otro día frente a Peñarol de Mar del Plata y hoy frente a Quinza, Pero dos juegos totalmente diferentes. No, no. Hoy Quinza se impuso claramente. Peñarol fue, bueno, pelota en el aire, como todos vieron. Y no ganó un partido importante. Por supuesto que son, ellos doy regata de corriente, son equipos que pueden ganar un partido a cualquiera en cualquier lado. Eh, nosotros queríamos ganar los partidos, pero no hemos sido capaces y tenemos que aprender de la derrota. Las victorias se festejan, la derrota hay que tratarla de utilizarla para, utilizarla para aprender, qué cosas tenemos que mejorar. Ahora estamos en un momento de partido, partido, partido, no es que vamos a ir a. claro a hacer otra cosa que tratar de que eso no nos haga desanimarnos y poder en el partido, en la práctica de mañana que tenemos, preparar el partido contra el Olímpico y buscar la victoria contra ellos. Claro, porque se si viene olímpico el sábado, no hay mucho tiempo para, no, ningún, para lamentar. Mañana te tenés que recuperar y preparar el partido en un día. Bueno, nada, gracias, ¿eh? A vos.